Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por las estrellas Pleiades cuando se ocultan, que su compañero Muhammad no se ha extraviado ni está en un error, ni habla siguiendo sus propios deseos. Lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida y enseñada por el dotado de gran poder y fortaleza, así como de una buena presencia, el ángel Gabriel, quien se mostró y permaneció en su forma real, en lo más alto del horizonte. Después se aproximó cada vez más hasta una distancia de 2 arcos de Muhammad, o puede que menos. Entonces, Allah reveló a su siervo a través del ángel Gabriel lo que le reveló. El corazón de Muhammad no negó lo que vieron sus ojos. ¿Van a discutirle lo que vio habitantes de la Meca? Y ciertamente vio al ángel Gabriel en su forma original en otra ocasión. Junto a la Sufai fue fronterizo. Cerca de donde se halla el jardín de la morada eterna prometido a los piadosos. Cuando el azufaifo quedó cubierto por aquello que lo cubrió, su mirada no se desvió ni traspasó el límite ordenado por Allah. En verdad, Muhammad contempló algunas de las mayores pruebas de la grandeza de su señor. ¿Han reparado en los ídolos de Al-Lat y Al-Uzza, que adoran y que no les son de beneficio? Así como Manat, el tercero de los tres? ¿Prefieren para ustedes a los hijos varones y le atribuyen a Allah, hijas? Esa es una división injusta, pues le atribuyen lo que ustedes desprecian. Y los ídolos que adoran no son sino nombres que ustedes y sus antepasados se han inventado sin que Allah les concediese ninguna autoridad para ello. ¿Por qué?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 No tienen ningún conocimiento sobre ello, y solo siguen conjeturas. Y las conjeturas no pueden reemplazar la verdad. Deja, oh Muhammad, a quienes se apartan de nuestra exhortación y solo desean la vida terrenal. Todo el conocimiento que han adquirido es sobre esta vida. En verdad, tu Señor es tu vida.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 Ni al arden de sus acciones Él es quien conoce mejor a los piadosos ¿No has visto a quien se aleja de la verdad? ¿Y apenas da caridad hasta que finalmente no da nada? ¿Acaso posee el conocimiento del gaib que solo Allah posee Y sabe que se empobrecerá si da caridad? ¿Es que no fue informado de lo que contenía la revelación que recibió Moisés? Y la que recibió a Abraham, quien siempre cumplía lo que Allah le ordenaba, ellas decían que nadie cargaría con los pecados de otros, que el hombre tras morir solo tendría las buenas acciones que hubiera realizado, que sus acciones saldrían a relucir el día de la resurrección, y que después obtendría la plena recompensa que éstas merecieran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 es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. El día de la resurrección se aproxima. Nadie, salvo a Allah, puede revelar cuándo sucederá, y nadie podrá evitarlo. ¿Se extrañan de esta recitación? ¿Se ríen y se burlan en vez de llorar cuando oyen la amenaza del castigo de Allah? ¿Y viven indiferentes a la otra vida y alejados de la verdad postrénse ante Allah y adórenlo únicamente a él